¿Tienes Facebook y Twitter? Nosotros también Síguenos RichardSotoProduction.com RichardSotoProduction.com Hoy Me va causando tanto daño Que no sé vivir Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Yo estoy junto a ti, la razón para vivir, terodillas, de terodillas de con ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer, y no siento el calor, el calor de lo prohibido, se enciende en mi que todavía hay algo dentro, la razón de ese recuerdo. Sin embargo, si no tengo tu fuego y no si estas noches no son mías y no estoy junto a ti, la razón para vivir, de rodillas, de rodillas Todavía llevo dentro la razón de este recuerdo Enséñame a vivir pensando que te has ido y no estoy con a ti El sabor te lo prohibido y espera de todo Que todavía llevo dentro la razón de este recuerdo Visítanos en la internet. richardsotoproduction.com. richardsotoproduction.com. <todos> <todos> Está, está, está escuchando radio 30, 30, 30. Los 30 y tantos Tan, 12 con tres minutos buenos días manny richard soto con todos ustedes aquí en la 91.4 FM en este domingo 22 22 de julio del año 2012 Ya estamos aquí para mostrarte mucha música Así que ya sabes, conéctate a la 91.4 FM También a RadioTintacion.com ¡Bienvenidos! ¡Oye! ¡Oye! Al que que corriendo yo Necesito saber por qué razón Te puedo sacar de mi corazón se llama esta canción de Ivy Queen con la que empezamos en el día de hoy pues ya sabes, hoy tampoco vamos a hacer la lista, ¿Sabes por qué? Porque bueno, yo he dicho, bueno, ya viene por ahí agosto, y yo sé que ustedes están por ahí disfrutando en algunos lugares donde se han ido a vacacionar y han escuchado canciones aquí en Radio Tintación RichardSotoProduction.com RichardSotoProduction.com Por qué soñé Bueno, pasa pues un día más, ya estamos aquí. Una semana más que vemos pasar, una semana que nosotros hemos compartido a través de Radio Tentación, la 91.4 con nuestros compañeros. Víspera de agosto ya pero como decía antes Hoy tampoco voy a hacer la lista Voy a querer que sean ustedes los que me ayuden A programar las canciones en el día de hoy Así que ya sabes, el Face Las línea de teléfono, el Twitter también Para que lo hagan Y aquí gente que tienen ahí el llamado Whatsapp Que son muchos ya a Radio Tentación y a este espacio que Richard Soto hace cada domingo de 12 a 4 de la tarde, llamado los treinta y tantos pero que nosotros dejamos la lista atrás y hoy pues vamos a hacer un recuento de éxitos, pero ya sabes seleccionado por ti, ayúdame a programar la radio en este día domingo Oye, ¡Oh, yeah! Queen for Love Rihanna Kelly Harris No sabes ya puede programar radio tentación 915 seis production.com soproduction.com Vi <totoproduction .com> richardsotoproduction.com. Richardsotoproduction.com. <risa> bueno, pues nada, ahí está, Richardsotoproduction.com, Radio Tentación.com 91.4 FM. Oye. Dos es tiempos sin motivos que para escribir una canción. Okay. Todos regalan poemas. Qué mala. Serenata son una flor. Ajá. Todo es un mercado persa. Venden de Desde todo. Místico Estambul. Cada quien tiene su precio su factura su valor una señora bonita, a interés de este caso si el marido no le alcanza un amante y se acabó, de un lado mira al otro y si nadie la miró me basta que el tipo juré, que nadie le contó en esta ciudad sin alma donde todo se ve Somos invisibles Los que hablamos del amor Con eso vendo los notitos Para escribir oraciones. peligroso si no le gustaría entonces ya sabes, Richard Soto contigo, Radio Tentación 91.4 FM ya sabes, a esta hora desde ya hasta las 4 de la tarde Richard Soto, Richard Soto en la, la 91.4 FM nos vamos a la publicidad y nada regresamos con más éxitos bueno, te voy a hacer una muestra de ellos visítanos en la internet Richard Soto, Soto Producción punto com No puc no. Sí, está, está, está escuchando vamos tentación los y tanto Richard Soto en la noventa y bueno pues te lo dije y mira que cortitas hemos hecho en la publicidad para que disfrute de los éxitos más rápido ya sabes, 91.4 radio tentación Richard Soto a las 4 de la tarde síguenos en internet, síguenos en el Face síguenos en Twitter y escucha Héctor Acosta, tu veneno oye Qué bonita. No, no se puede ser tan bueno en esta vida. Las amores te devuelven las espinas. Hay amores que te amargan la existencia y te de mentiras ahí tú me en un mundo de fantasías y ahora entiendo. mi falta un que quedó y queda se ni mi coraçó Vibras. esta está escuchando Radio y tantos. Bueno, ya sabes, las 12 con 23 minutos, Richard Soto ya está en Radio Tentación. Conéctate al Facebook, al Twitter. Bueno, voy para allá a poner algunas cositas en Twitter, así que ya sabes, conéctate conmigo. Radio Tentación este domingo. Oye, voce, Dani Yankee. Escucha como dice. Maro, tienes un estilo caro, yeah. Cuando baila con no nadie la comparo. Ella está matando en el club, con mi la tengo en el top. Es impredecible, tiene dulce ráfaga con un rifle. Yeah, sigue así, un movimiento lo siento, me está quitando el aliento. Cuando te pegas frente a mi bebé, More. mito la evolución la revolución oh, oh. el mejor de todos los tiempos y alto no lo sabré eh, eh. ando con musical con mucha presión oh. en Radio Tentación este día domingo 22 en el que te acompañamos en nuestra frecuencia en discutir en la 91.4 FM y también en Radio radiotentacion.com oh, este domingo con Richard Soto. ¡Actívate ya! Richard, Richard Soto presenta con de éxitos más actuales, nacionales e internacionales en la 91.4 FM. Los treinta y tantos, los 33 tre y tantos. La lista de éxitos de Radio Tentación, los treinta y tantos. La... Y que si no me equivoco regresan però després del veren, no. Oye! Respint tant de haver te dit adiós. Per què? diana de la vida por eso que debería regalarle cada día una sonrisa tuya bailando bana i you love me i you look right con su sonrisa quiere lo tuyo con la cono Sí. ¿Tienes Facebook y Twitter? Nosotros también. Síguenos. Bueno, ya saben, Richard Sotaproduction.com, Radio Tentación 91.4 FM. En este domingo, oye, Party Rock Hansen con el anfado. Y esto que dice, si sí, oye, muévete un poquito porque yo quiero que tú te muevas. En este domingo compartiendo buenos éxitos. Si ayer te ha ido de fiesta, de marcha, todavía te queda esa energía de anoche. Oye, como yo, ¿eh? Party Rock in the house. Jack, snap when we in spot, booty move she fly. Drink, know, Jack right. Hash money, open up. Yo, I through these like I got that roll no halo. We right? yeah, so cool, to no wet at our zeppelin. Hey. Shuffling Shuffling, shuffling Step fast And be the first girl to make me Throw this cash We get mine, don't be mad I' stop Hating is bad One more shot for us Another round Please fill up a up Don't mess around You just want to see just shake it down Now you homie no yeah. esto? La agrupación L Fall con esa canción llamada Party Rockhamsen que nosotros estamos escuchando a esta hora a las 12 con 34 minutos a través de Radio Tentación, la 91.4 en este domingo. Los dos patitos correspondientes a la fecha del día de hoy. Oye. Hasta las 4 de la tarde contigo, Richard Soto, en esta emisora y donde nos puedes sintonizar en la 3W Radio Tentación.com. Y recuerda que nosotros también tenemos esto ¿Tienes Facebook y Twitter? Nosotros también Síguenos Bueno, voy a un pequeño break comercial Y después de él, vengo con esto Oye, boy, ¿ustedes están listos? Dímelo Claro mega. que sí ¿Cómo dice? Oye Yo me imagino que fuiste esa noche de fiesta y no disfrutaste canciones como esta, así movidita en ese ritmo, también canciones como esta que de vez en cuando caen <risa> y el DJ dice, vamos todos con la mano arriba, sobre todo las mujeres, no sé por qué siempre, en la discoteca siempre exictan a que la mujer esté en la que se muevan oye, nosotros los hombres también tenemos cadera yuda, yuda, yuda, yuda, yuda, yuda. Pero no Richard, sería porque se vería mejor una chica bailar que un hombre, ¿eh? Cha, cha. En mi caso sí, porque como yo no sé. Más éxitos que nosotros vamos a compartir después de la pausa, por ejemplo, como este también. Oye. Así en ritmo de salsa nosotros venimos después de el break comercial con lo que pagan con sentido. También este así movidito. Voy a esperar que salgas hasta que lo conozcas. Mientras tanto, recuerda que nosotros estamos desde Madrid, capital española, donde nos puedes sintonizar donde que estés, 3W Radio Tentación.com 91.4 FM si estás en Madrid. Recomiéndale a tus amigos, que nos sigan, que nos escuchen, que disfruten éxitos como este, Martin Solver. Oye. Oh yeah. Hello. Solo un avance, ¿eh? eso viene después de la pausa No te no te desconectes, sigue con nosotros Richard Soto, hasta las 4 de la tarde www.radiotentacion.com 91.4 no. RichardSotoProduction.com RichardSotoProduction.com Bueno pues nada, yo aquí haciendo una selección de música Sobre todo para que tú lo disfrutes ¿eh? Yo no porque Lo disfruté noche Bueno, también sabemos que hay personas que están de cumpleaños en el día de hoy, así que ya sabes, no se aparten de ahí, porque más adelante voy a estar haciendo una cosita para todos ustedes que están de fiesta de cumpleaños. Apúntate si quieres eh, felicitar a alguien y dedicarle algún tema en el día de hoy, ¿sabes? Sobre todo, anímate y escucha y disfruta los éxitos con un señor que lleva por nombre Maxis. Charlo de la, la 91.4 Había dicho antes de irme a la publicidad de que iban a sonar éxitos, por ejemplo, Oye boy, usted está listo. Dime mega. Juego, cómo te malo. Shake it up around the. Winker, winker you bueno, feel like 30 y tantos los 30 y tantos los hemos dejado un atrás hace dos di, dos semanas ya ¿Por qué? Porque yo he querido hacer una selección de éxito y que tú me ayudes, como ya están colaborando la gente a través de nuestras líneas. ¡Oye! Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda. ¡Oye! ¡Malos y malas! ¡Vamos a hacerlo! la Radio Tentación con Richard Soto en este domingo! ¡Oye! y Twitter, yeah. nosotros también síguenos okay. bueno pues mira, después de la pausa comercial, dos canciones que habíamos anunciado antes de aquella pausa que vienen ahora, por ejemplo se nos quedó esta <risa> visítanos en la internet no, richardsotoproduction.com richardsotoproduction.com <risa> Está pendiente esta canción todavía por sonar, sonar. Oye, Richard, ¿dónde vas? <risa> También esto. Y bueno, y la gente que ya se está integrando, que parece ser que se están despertando y ya están dando señal de que, oye, Richard, te estamos escuchando y ya me han puesto la pila pidiéndome esto, por ejemplo. <risa> Aquellos solesteros que están ahí disfrutando de Radio Tentación, así que ya sabes, más adelante van a disfrutar esto. Y aquellos románticos también que le gusta Camila, por ejemplo. Esta canción romántica, que de hecho la canta con un señor llamado Fran Reyes. Así, muy suavecita, llamada, ¿de qué me sirve la vida? Eso depende para la que tú la emplees. este no es pues fácil aceptar haber perdido pero ya sabes es simplemente un anuncio después de la pausa disfrutaremos de todos estos éxitos no te apartes de la sintonía de radio Tentación en la 91.4 fm y también en la 3ww radiotenttación puntocom donde quiera que te encuentres no puedes sintonizar richter sotoproducción puntocomcción.com